Estamos recibiendo, agradeciéndole también que esté atendiendo a Radio Centenario esta mañana al doctor Dardo Roldán, que es el presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría. Está en contacto con Radio Centenario esta mañana. Buen día, doctor Roldán. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bien. Eh, doctor Roldán, eh, la idea era tener por lo menos a, a trazos gruesos una visión a un año prácticamente de la instalación de la pandemia que están teniendo ustedes desde la Sociedad de Geriatría eh, de cómo ha tocado a ese sector de la población que en nuestro país es muy numeroso, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos resumir a esta altura? Bueno, el, el tema es muy, es muy complejo y tiene muchos, muchos puntos para abordar. En términos generales eh, ha sido un golpe muy grande para las personas mayores debido a que el, el, es la población más vulnerable y han sido las las personas que tienen más riesgo de contagio y eventualmente de enfermedad de enfermar de forma más grave y también de morir por esta enfermedad uh -huh. por lo tanto nosotros nos hemos visto muy afectados en, en ese sentido por por aumentar el E intentar aumentar las formas de prevenir la, la enfermedad y estimular a, a todas las personas mayores a que se cuiden y evitar el contagio de esta enfermedad que es potencialmente mortal, sobre todo en esta franja de edad. claro En, el, en ese sentido ha habido resultados diferentes de acuerdo a, a la población que, que nos manejemos, las personas que viven sola las personas que viven en la familia o las personas que viven en establecimientos de larga estadía. Claro, son realidades bien distintas. Después queremos preguntarle en particular de ese tema de, de los hogares o residenciales, eh, pero esto en general, eh, a nivel de esa tercera edad de, de nuestros ancianos, digamos, uno ve las cifras de los fallecimientos el grueso corresponde a ese tramo de la vida precisamente, ¿no? Exactamente, por eso nosotros insistimos tanto en, en el cuidado. El otro problema que tenemos también que al cuidar mucho, también aparecen otras dificultades en, en la vida cotidiana y en la salud de las personas mayores. Uh -huh. por, eh, al quedarnos en casa o al principio, ahora ya por suerte ese concepto eh, cambió y no es un aislamiento, y sino que es un distanciamiento exclusivamente físico y no tanto en presencia no, de otra manera o desde el punto de vista afectivo porque hay muchas personas que viven solas y que ese aislamiento le llevó a un a un distanciamiento muy importante con sus seres queridos con su y con su vida cotidiana no salieron a pasear no salieron a, a, a juntarse con otras personas como lo hacían antes entonces eso fue deteriorando progresivamente la salud física y mental de, de las personas claro eh, podríamos decir que ese sector de la población de, de ancianos son particularmente vulnerables en cuanto a podríamos decir la salud mental a los a las alteraciones digamos eh, afectivas eh, que implicaron las restricciones de este tiempo Sí, hubo, como hablamos recién hubo de todo de todas reacciones de acuerdo a la, a la situación personal porque hay mucha gente que, que, que por ejemplo vive sola por elección y y también entendió que esto de, de quedarse adentro o, o distanciarse de otras personas desde el punto de vista físico es para cuidar su salud y, y mantenerse primero vivo y después sano. Claro. Entonces, eh, eh, también el entender eso a veces hace más llevadera la situación, pero hay otras personas que que no no toleran de la misma manera el distanciamiento y pueden verse afectados con un aumento de los síntomas depresivos, por ejemplo, o, sí. o algún elemento... de las personas que tienen deterioro cognitivo de mayor confusión o de mayor afectación. Claro, eh, porque hay dos realidades, los que están en sus casas o con sus familias, que usted decía primero fue, eh, se incentivó a ser más restrictivo, de no entrar en contacto, ahora con las medidas en los últimos meses, eh, con eh, cuidando el distanciamiento, en fin, las precauciones, se incentivó que, que sí eh, se estuviera, teniendo en cuenta además las consecuencias que tenía ese aislamiento, y otra realidad mucho más compleja es la de los residenciales, no que hasta por experiencia propia, lo digo, sigo siendo difícil el tema de poder acceder al contacto directo con quienes residen ahí, y mucho más este poder retirar, eh, como se hacía normalmente, por algunos días, a estar con sus familiares. Sí, esa es una situación muy particular. Por un lado, que ahí la, la parte afectiva, si bien están distanciados de los seres queridos o más allegados, siempre hay hay personal que está atento a, a tratar de... no Nunca van a suplir el cariño o el amor de la familia, pero sí estar atentos a la aparición de algún bajón o alguna algún síntoma más importante y, y, y se puede detectar en forma precoz porque hay personal y hay gente que se está encargando de que esas personas estén lo mejor posible. Sí. Distinto es si están solos o están en el ámbito familiar que a veces no tienen a quién recurrir O, o a quién llamar para poder contenerlos desde el punto de vista afectivo. Y claramente decir, sí, las distanciamientos y las visitas en, en los establecimientos de la estadía fueron restringidas porque ahí no es solo la salud o el bienestar individual, sino colectivo de todas las personas que, que viven allí. Entonces, a veces eh, es puede resultar injusto que uno no pueda hacer determinadas cosas, pero a veces lo que hace uno termina repercutiendo en en la salud de los demás y lo que se ha visto que si se contagia a uno de los residenciales la tasa de contagio muy alta. Claro, claro. Eh, Nuestro país, ¿cómo fue la respuesta? Si ustedes tuvieran que evaluar desde lo médico, de los, los especialistas, respecto a, a este sector de nuestra población, ¿cómo ha sido la respuesta? Desde el punto de vista sanitario, desde, desde los servicios de salud... Exacto, sí. Sí, eso se, se hizo una... Eh, yo creo que una buena respuesta y tratando de detectar en forma peco ahí lo, lo perdimos un poquito eh, no escuchamos el final doctor rolán no, perdón que, que se ha hecho una buena estrategia desde, uh -huh. tanto desde el ministerio de salud pública como de los prestadores de salud como de los de las instituciones de los residenciales con sus directores técnicos se ha hecho una buena coordinación Eh, ya que el Ministerio y los prestadores de salud eh, repartieron entre los prestadores los residenciales para que cada prestador controlara y te, tuviera una vigilancia sobre esos establecimientos y se pudiera detectar en forma precoz cualquier elemento que pudiera indicar que hubiese un brote de COVID en esos residenciales. Eso hizo que cuando aparecieron se detectaron precozmente y el daño fue controlado o menos grave de lo que se esperaba uh -huh. sí porque recordemos que a principio de, de la pandemia digamos del año pasado eso de abril estábamos repasando prensa se dieron o, si, sirvió esta situación para conocer que había eh, alguna cantidad importante de adultos mayores que vivían en, en condiciones deplorables en algunos casos en residenciales no Sí, eso fue más un eh, Sí, eso existió siempre existió siempre no, pero sabíamos que existía existe y seguramente es un problema que va a ser muy difícil de, de erradicar totalmente porque es un tema muy complejo que tiene muchos muchos lados que hacen que, que, que muchos actores tengan que coordinar para, para poder estar alineados y poder resolver esa, esa situación mm. pero eh, eso sí fueron unas notas de prensa que, que fueron muy llamativas también nosotros en esta franja de edad estamos muy acostumbrados a que cuando hay explosiones de esa naturaleza desde el punto de vista de prensa es que se habla del tema uh -huh. nosotros que estamos en el día a día sabemos que esos problemas ya existían claro. existen y, y va a ser muy difícil sacarlos, pero sí, se por lo menos se pusieron se pusieron los reflectores sobre esos temas para que la gente que lo está viviendo o que sabe de esos temas pueda también a, eh, dirigirse a los lugares correspondientes para, para hacer las denuncias pertinentes Recordemos que en aquel momento en abril, por ejemplo, se habló de desde el gobierno, no el secretario de la Presidencia, por ejemplo, Álvaro Delgado, habló de eh, un testeo masivo en 208 residenciales que estaban en situación crítica, eh, 109 de los residenciales se señaló que las condiciones eran por debajo del respeto de los derechos humanos, es decir, que eran las condiciones más más graves. ¿Ustedes tienen de alguna manera monitoreado esto, que esto haya mejorado, que, que haya algún tipo de, de avance en este sentido? Eso nosotros no tenemos directa fiscalización sobre eso, porque eso son las autoridades sanitarias los que se encargan de, de la regulación y de la fiscalización de esos establecimientos. Lo que sí tenemos es informa la información de, de ellos, que se ha llegado a, a controlar, yo creo, por lo que tengo entendido, la mayoría de los establecimientos, y si bien se pueden haber encontrado regularidades, por lo menos ahora se está encima de ellos para tratar de evitar esos esa vulneración de derechos y esas esas pérdidas eh, de, de los derechos de las personas mayores que se puedan vulnerar en esos establecimientos que están por debajo de, del nivel que se requiere para estar habilitados y registrados. Claro. Eh, está ese tema clave que usted decía más allá de esos casos particulares que esperemos que se hayan ido eh, reduciendo que sabiendo que no es fácil la eliminación total de esos lugares que no tienen el control y las condiciones adecuadas, doctor Roldán eh, ¿qué le recomendaría a usted a la familia de los que tienen eh, a sus abuelos, a sus familiares en esos residenciales y bueno, tienen dudas de ir o de cómo los estarán cuidando, de ir a verlos, ¿qué les puede decir a esos familiares? Primero que no se queden con dudas, que pregunten, que por suerte hoy existen muchas muchas herramientas tecnológicas para poder estar más cerca, desde la videollamada, o de llamadas permanentes, si bien el ingreso está limitado, porque... No, no es lo mejor en esta en este contexto en, entrar a los establecimientos a, a visitar como se hacían antes esto de que está muy de moda la nueva normalidad ahora tenemos que acomodar uh -huh. la, la forma de, de contactarnos pero sí, en algunos establecimientos se está permitiendo en los encuentros más seguros con distanciamiento al aire libre con elementos de protección para que también puedan estar más cerca y ver de primera mano cuál es la realidad pero que no se queden con dudas y, y los responsables de esos establecimientos están o también para responder cuáles son las dudas y cuáles son las, los requerimientos de los familiares. También que eh, desde el momento cero también se valora mucho el esfuerzo que hizo cada familia porque es muy difícil también mantenerse lejos de, de los seres queridos y con, con esta potencial enfermedad que, que pueda eh, pueda despertar en cualquiera de ellos. Claro. Y ahora se viene el anuncio anunciado el se, se espera las vacunas y, y precisamente este sector de los uruguayos que estamos hablando serán los primeros en ser vacunados junto con el personal de la salud eh, qué recomendación hacer también aunque ante los que tienen dudas esto va a requerir eh, que el aval individual a nivel médico para que cada Eh, persona y cada anciano sea vacunado o optar particularmente por alguna de las vacunas? ¿Qué visión tienen ustedes de esta etapa? En primer lugar, que que la que las dudas se despecen con información. Que la gente se informe. Porque a veces las dudas pasan más por prejuicios o por ideas o por sensaciones que por la información. Sí supe lo que se informó desde las autoridades sanitarias es que las personas mayores que viven en residenciales van a ser una de las principales de las primeras sí. poblaciones en recibir la vacuna. lo que se informó también es que las hasta ahora es lo que sabemos es que son dos de las vacunas que van a llegar y que esas estarían para para las personas mayores. Uh -huh. eh, la recomendación es, es recibir la vacuna, uh -huh. porque es lo que también estamos esperando desde desde que empezó esto, una solución para Para la, para la enfermedad si sí está claro que puede haber alguna población en particular o algunos pacientes en particular que puedan por su situación clínica por ejemplo personas que están en la etapa final de la vida o que están recibiendo cuidados paliativos o que están con una situación de una dependencia severa o una de, de, de muy severo que que claro. puedan estar limitados en su en su vida de relación que ahí se puede eh, evaluar por eh, persona por persona, a ver si justifica o no el uso de la vacuna. Pero en términos generales, las personas que están bien, las recomendaciones que reciban la vacuna, que se informen, pues sobre todo porque hay mucha información en la vuelta de los posibles efectos secundarios, o hay muchos prejuicios de acuerdo al origen de la vacuna, y que en realidad la información que tenemos es que todas las vacunas han pasado por por todos los los pasos eh, requeridos para su aprobación, en términos generales inseguros, y los efectos secundarios, Los principales que se han visto son los temas de alergia a los componentes de la vacuna. Uh -huh. Entonces, si sí, no necesitan la aprobación de un médico para vacunarse, pero si sí, si tienen dudas, consulten con su médico para que despejarlas y tratar de tener la mejor información de primera mano. Claro, en principio no hay eh, precauciones, digamos, marcadas a, de, para determinadas patologías y de repente si se tienen características de alergia, por ejemplo, consultar exacto la principal el principal efecto secundario y la principal reacción que se ha visto como efecto secundario es la es la alergia de la, ¿Mm? la la, la eh, entonces eso sí cualquier duda que tengan los pacientes así pueden re, recurrir al director técnico de los establecimientos o al médico tratante para consultar específicamente si si la alergia que tienen puede influir en la vacuna en realidad la alergia que puede influir es la de los componentes de la vacuna después los otros de eh, pero esa es la única precaución. Y con respecto a los efectos secundarios, no se han visto otros efectos secundarios importantes a largo plazo, pero sí tenemos que tener puntualmente e individualizar a cada paciente para ver cuál es el, el riesgo que pueda tener. Claro. Hay que decir también, eh, por supuesto, la importancia de la vacuna, pero eh, que como para todas las, las edades no hay una... Eh, un aspecto básico de cuidar la salud que pasa eh, por la alimentación precisamente por esa estabilidad emocional que eh, cuando no la tenemos también termina afectando nuestra salud verdad el, el hecho de, de acceder a, a, al aire al sol dentro de los cuidados que se puedan tener pero si no se tiene esa base también estamos teniendo una salud más vulnerable ¿no? partiendo de lo, de lo más básico pero que es tan importante. Exacto, y eso no hay que esperar a envejecer para empezar a hacerlo mm. cuanto antes empecemos a cuidarnos mejor vamos a envejecer y mejor va a ser nuestra calidad de vida al llegar a la, a la edad más grande, y sí es importante de la alimentación la movilidad, participar mm. en participar en, en, en grupos de, de actividades cualquiera sea, ahora en esta etapa claramente con mucho cuidado y mucha precaución, claro. pero sí sobre todo actividades al aire libre y para tener un, un correcto esparcimiento y una y mantener la, la función del cuerpo adecuada. Por último, me están preguntando, cómo eh, ¿cuándo hay que recurrir o pedir geriatra si la persona eh, vive en la casa? ¿Van los geriatras a domicilio? Porque me están diciendo de casos en que cuando han llamado va una médica general. A nivel de las de las prestadoras, tanto de salud pública como privada, ¿es más difícil poder lograr que vayan geriatras en este momento? Sí, el, el, la especialidad todavía le ha, pues, le cuesta pisar fuerte en algunos en algunos sectores. Uh -huh. Es cierto que los todos los prestadores no cuentan, no todos cuentan con geriatra y no todos cuentan con la consulta de geriatra en domicilio. Claro. Eh, sí, eh, los prestadores privados, eh, te diría que casi todos, sobre todo acá en la capital, sí tienen, y la, la, el servicio de GASE no cuenta con geriatra en domicilio. Pero sí es algo que nosotros estamos peleando para que pueda existir y que pueda llegar a todos, tanto en la capital como en el interior, sobre todo, que nos cuesta más, porque como somos no somos tantos, estamos muy centralizados en Montevideo, y cuesta la presencia de la especialidad en, en el resto del país. Claro, está, estamos trabajando para eso. ¿Están haciendo ese tipo de atención a distancia, digamos, también? O de... sí, la, la ahora las, las consultas en policlínica están restringidas, uh -huh. se, se están haciendo consultas telefónicas, pero uh -huh. sí se están haciendo consultas domiciliarias. Bien. Eso, eso sí. Bien. Doctor Dardo Roldán, gracias por estos minutos a cuenta de seguir conversando, eh, por supuesto, para que todo este proceso, que ojalá se, se inicie rápidamente, la vacunación adecuada que permita llevar la tranquilidad a, a tantos uruguayos. Gracias por estos minutos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por poner este tema en, el, en la, con la audiencia, porque es algo que a veces cuesta hablar de las personas mayores o de los problemas que, que genera envejecer y bueno, estamos a las órdenes por cualquier nueva consulta. Bien, así será conversaremos con más tiempo después hasta pronto